Bueno, muchas gracias a toda la gente que todavía se sigue comunicando al 1515 FM 106 y tu mensaje. Acordate, pero vamos a hacer un, un cambio, sí, medio violento en la programación de la radio porque es como seguimos festejando el Día del Locutor, hoy nos vamos a dar algunos lujitos. ¿Qué te parece? ¿Algún lujito? Hoy nos vamos a dar un lujito y lo vamos a presentar con esta música. Dale. Esta música lo caracteriza, tiene un tono de voz... Que lo caracterizó toda la vida Cuando trabajábamos en Radio Continental Y ahora que está haciendo la música Que tiene que ver con este programa Claro, ya te diste cuenta quién es. Le vamos a, a dar los buenos días y el feliz día a José Antonio Gil Vidal. Buen día, José, gracias por estar acá. Hola, Carlos, muy buenos días. Un saludo cordial para vos y para toda la gente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros, por, bueno, por tantas cosas, ¿no? Y por verte todos los días allí en la tele. Te vemos a la hora de desenchufarnos un poco y a veces que nos queremos desenchufar nos enchufamos más todavía. Sí, bueno, no es inevitable, ¿no? Más en un, en un país como Largen. La Argentina, vivir un poco enchufado es un poco inevitable. Yo siempre digo que pasan aquí en 15 días lo que pasa en 35 años en Suiza, por ejemplo. Sí, sí. Así que es medio, medio difícil no, no quedarse enchufado. José, bueno, obviamente todos todos los que hacemos esta esta profesión tan maravillosa y tan hermosa y que a veces nos lleva tanto tiempo de nuestras vidas, siempre tuvo algún gen o algún arranque. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Por qué decidiste ser locutor? Eh, a ver... La, vos sabés que mi vida, vos no vas a creer, pero mi vida es un gran encadenamiento de casualidades que, que bueno, después desarrollado con, con carácter, con profesionalismo y con rigor cosa que debe por cierto de padres inmigrantes. Ajá. Este termina convirtiéndose en lo que gracias a Dios es hoy, pero vos sabés que yo era un tipo muy complicado en el colegio. Era un tipo complicado. La raja, me gustaba me gustaba jugar mucho a la pelota, me rajaba todo el día de casa <risa> no que era. Mi, mis padres han tenido conmigo una lidia digna de toreros, te lo puedo asegurar. Y un día que yo no sabía muy bien para dónde apuntar en mi vida, yo tenía ganas de estudiar medicina en realidad, pero Bago. este mi mamá me veía demasiado flojo para los libros, ¿no? Ajá este Y me dijo un día, mientras estaba planchando Nunca me voy a olvidar, la vieja planchaba esa tarde ¿Te acuerdas de Sábados Circulares de Mancera? Sí, obviamente, yo era chiquito igual pero, Bueno, yo sí, o era tan chiquito como claro. <risa> Bueno, de todas maneras, este, me dice décime ¿no te gustaría ser como ese señor? Claro. Pero hacía para la pasada, ¿no? A boca de jarro Y yo, a boca de jarro, pero sin decir a Y yo miré y dije, ¿como ese señor a qué te referís? A ponerme debajo de autos <risa> que le pasan por arriba claro, claro. A sumergirse en cajas en el riachuelo claro. a, te, Me dice, no, no, no, es un muy buen presentador Un muy buen locutor, un muy buen periodista ¿Te gustaría? No sé, lo, lo archivé sí. Bueno, llegó el momento de terminar la secundaria ...y me anoté la escuela de periodismo... Ah, claro. ...y la verdad es que empecé a descubrir algo que me gustaba mucho... ...los métodos, tuve buenos profesores... ...estudié en aquel momento no se estudiaba como hoy en universidades y demás... ...no había una carrera tan este, formadora como hoy... ...pero sí con grandes profesionales de la época... ...me anoté en el círculo de la prensa... ...fueron tres años intensos de estudio... Este, y de ahí seguimos con el título y posteriormente, este bueno dije, tenemos que completarlo con algo y fue así la carrera de locutor la verdad que fue de esa manera, ya lo habían aconsejado algunos profesores allí, que a lo mejor podía existir la posibilidad de que, por la forma de expresarme y por el tipo de voz que tenía, que pudiera ser útil para complementar la carrera, y así paso a paso, después de 6 años de estudio empezaron también los primeros pasos profesionales Claro, mirá vos, ¿eh? ¿Y cuánto te recibiste de locutor, José? Me recibí en el año 79, 79. Este, y comencé a la en el año 80. Eh, eh, la verdad es que vos sabés que en ese sentido fui también bastante afortunado porque ni bien me recibí salimos como todos a la calle a golpear puertas y la generosidad en aquel momento ya de la gente de Radio Continental me permitió me permitió darme suplencias a la madrugada este, de manera tal que pudiéramos empezar a desarrollar la profesión y de, desde allí, gracias a Dios, no paré más. Claro. ¿Qué, qué, qué época las de Radio Continental, ¿no? Era una época brava, porque vos sabés que era era épocas bravas, pero muy claro, interesante. Claro. Porque estaba todavía la dictadura. Claro. Eh, y nosotros vos lo recordarás bien porque hemos transitado estas sí, reacciones juntos. Sí, yo un poco Nos, más acá. Exactamente, porque en, en esa época ya estaba una, una señora como Magdalena Ruiz Guiñazú que no se callaba absolutamente Exacto. nada. Magdalena. Este, ...estaba Eduardo Aliberti... ...estaba Daniel Santakita... Uh -huh. ...estaba una cantidad de profesionales con nosotros... ...que iban desarrollando ya un camino... ...hacia la democracia, hacia, sí. la, hacia la libertad... Sí. ...pero no podíamos decir con claridad todo lo que se pensaba... ...entonces nosotros en los noticieros teníamos la metodología de... Eh, ...puntuación... De, ...de poner comas... De, de, ...de hacer énfasis, de poner tonos... ...de elegir, de cuidar mucho las palabras... Eh, y, y eso nos permitía dar el mensaje informativo que realmente queríamos dar en la época Fue claro. una época riquísima desde el punto de vista periodístico para poder mm. crecer Esta voz que estás escuchando, en un tono diferente Porque normalmente a la, a la noche cuando decís, por ejemplo, eh, el pronóstico ya sí. entonces hacés <risa> mucho más arriba ¿Vos sabés que el pronóstico ya, <risa> dónde el pronóstico sale eso? ya tiene una historia? También. A ver, contanos Este Hoy habité junto con mi familia, nos hemos habitado muchos años, sobre todo cuando los chicos eran más chicos, a, a viajar de vacaciones a Brasil. Ajá. Y entonces nosotros, yo por supuesto por, por formación profesional, lo primero que busco son los noticieros, ¿no? Exactamente. Entonces este los, me, me di cuenta que los tipos cuando van a la pausa, tienen una frase que, hoy estoy voltando ya, ya. Y me quedó, Y fíjate, de un día le voy a tener que pegar un giro. Y no sabes qué se me ocurrió porque la gente esperaba, siempre nos decía, nos, nos mandaba correos y demás que esperaba el momento del pronóstico, ¿no? tenían cierta ansiedad sí. por el pronóstico, como toda la gente, sí. es lógico, al día siguiente hay que levantarse a trabajar, sí. y saber que se va a poner uno mínimo, ¿no? Sí. Saber cómo tiene que salir. Entonces se me ocurrió que es era el momento de aplicarlo, y ahí lo apliqué. me quedó bárbaro, ¿eh? La verdad, este, tengo opiniones a favor y en contra, te lo puedo no, asegurar. Quedó eh. bárbaro para, para la gente que hace el canal. Yo me imagino que la gente de comerciales debe estar feliz con eso. Eh, la gente de comerciales... <risa> ¿Vos sabés que yo no tengo mucho contacto con la gente de comerciales? Porque me imagino, eh, tenemos ¿no? una dinámica de horarios distintos. Claro. Y sí tengo algunos buenos amigos allí... Pero vos sabés que nos cuentan Estamos contentos con eso sí, claro. nos, cuentan, nos cuentan que al noticiero Pese a las características, pese a el tarde Pese a ser un noticiero tan de impacto De, de, de, de cosa corta, uh -huh. de título bajada y de concepto claro. ¿no? Es el despliegue, el desarrollo Importante, periodístico, profundo Que tiene Telenoche o, o el campo que vos le ves en desarrollo al noticiero del 13 uh -huh. este Pero le va muy bien Le va muy bien Tenemos la fortuna de estar pegado a ese fenómeno que es Tinelli claro. este, que, que permite uh -huh. también que buena parte del público Se quede, o, o, o tratame bien que también tiene una muy buena vida. Sí. A veces digo, ¿por qué Marcelo no hace un, un este, me encantaría sé que hagan un puente, a veces que te presente en vivo, a veces lo hacía, me parece en otro canal. Sí. Eh, en algún tiempo se hizo, pero sí. vos sabés que me parece que la dinámica del programa hoy es tan activa que, claro. que no permite eso. No te, no te deja. Me da la sensación que no permite eso, la dinámica. Además, eh, a lo mejor lo permitiría si estuviera dentro de la estructura del canal, pero como claro. están Ideas del Sur, claro. eh, necesito ah, una cantidad, vos sabés cómo, claro. ¿Cómo, cómo funcionan las cosas. Está Además, bien. por manejar este, la cantidad de, de, de medios y por estar en la cantidad de medios que vos estás, sabés que coordinar las pautas a lo sí. mejor es un poquito complejo es cuando un... no está todo centrado sí, en el mismo lugar. Yo sí, creo eso. que la dinámica de hoy es lo que no permite que, que eso hace, muchas veces he hablado de eso. José, eh, vamos a, a, a algunas este anécdotas de, de la época de, de trabajo de Radio Continental. Yo cuando empecé a, ahí en, en la radio, vos estabas de jefe de, de turno en esa época de, del noticiero, ¿no? Sí. Sí, era, era, y yo había empezado con las grabaciones, y yo la verdad que quiero, una de las cosas que quiero recordar, era tu, tu pasión, aparte de, de, de por lo prolijo, por por lo meticuloso del trabajo, tu pasión por la noticia internacional. Yo me acuerdo de, de muchos adelantos tuyos de lo que iba a pasar en el ámbito internacional y yo te escuchaba hablar en, la, en esa época de, de lo internacional. Pero, básicamente, digo, ¿qué te acordás de, de tu época del paso pero ya con el advenimiento de la democracia y en las, en los horarios que estábamos allí en Radio Continental con ese grupo maravilloso también de operadores que teníamos... Este, ¿Qué, qué cosa te acordás que, que, que puedas contarle a los oyentes del otro lado? Cosas que obviamente eh, la mayoría, el, el oyente no se entera Pero que nosotros del lado de adentro lo vivimos Y se pueda compartir para pasar un buen momento Bueno, vos sabés que eh, parte de eso, parte de las cosas que yo me acuerdo tienen que ver en lo internacional. Vos lo decís bien, y yo voy a contar un poco por qué viene esta pasión por lo internacional. A ver, eh, Vos sabés que la, la vida nos ha llevado por distintos caminos muchas veces. Uh -huh. Los caminos profesionales eh, tienen una búsqueda permanente y tienen además eh, una forma de de, de transitar la búsqueda de mejores horizontes y, y demás. Entonces, este, la vida me empujó a ir a buscar esos horizontes y parte de esos horizontes estuvieron en España. Yo viví varios años en España. Uh -huh. eh, eso me conectó después en otra oportunidad y terminé siendo trabajando no solamente en España, sino también en Inglaterra, eh, y siendo corresponsal de medios españoles, ingleses, colombianos, uh -huh. uruguayos, etc. Uh -huh. eh, entonces, eso te va generando una forma distinta de ver el periodismo, Eh, ...te va haciendo asimilar otras formas distintas de trabajar, de aprender... ...y después cuando vos venís y, y te encontrás con todo ese bagaje... ...decís, bueno, pero con una visión argentina, ¿cómo se puede hacer aquí? Y entonces a partir de allí tratamos de desarrollar ese tipo de trabajo... Que, que finalmente nosotros este, juntos allí pudimos concretar. Y buena parte de lo que me acuerdo, por ejemplo, pasó por el 23F, vos te acordarás, el intento de Puch en España. Ajá, sí. este, Cuando eh, ese trasnochado de Tejero Molina en, en España intenta derrocar a lo que era una democracia ya establecida, pero por tantos años de franquismo, incipiente, ¿no? Claro. este Parte de esa, de esa historia fue enfocada de esa manera, con una búsqueda apasionada de los detalles, el, el hecho de ser conocedor de muchos de los medios y de funcionaban Este, el hecho de tener contactos, el hecho de desarrollarlo pasa por esa información y también por supuesto las repercusiones que ya en un mundo que no era globalizado ni mucho menos, pero tenía esa visión globalizadora uh -huh. nunca me voy a olvidar de la conversación que yo tuve por ejemplo con un alto ejecutivo de la cadena Caracol de Colombia, para la que después durante un breve periodo yo terminé trabajando que decían, va a haber que entender que esto de ser internacional nos va a permitir ser mejores sí. y nos va a permitir abarcar más cosas el que no lo entienda va a sucumbir en el medio nos quedamos pensando en eso y Y, y la verdad es que si uno observaba los medios en aquella época... Eh, ciertamente aquellos que tenían la posibilidad de desarrollarlo más por cuestiones económicas o por cuestiones de, de, de, de desarrollo de la profesión y tecnológicas ya empezaba a tener esa punta y me pareció enfatear esa punta en aquel momento y me pareció que por eso era el desarrollo esa es una de las noticias, pero podríamos hablar de muchísimas eh, lo que pasó con, con algunas tragedias en Colombia a partir del, del volcán del Nevado eh, bueno, una cantidad de temas que han sido muy muy grandes y que hemos tenido la fortuna de desarrollar Oye. juntos, Carlos José, vos tenés una, una cierta va, eh, cierta, tenés Tenés una predilección por el tema de noticias, siempre la tuviste. ¿Alguna vez incursionaste en, en el tema comerciales? Porque yo he vi escuchado en TN algún comercial tuyo y digo, qué raro José Antonio grabando comerciales. Sí. Eh, Sí, sí la, la verdad, Carlos, que es cierto eso, es muy raro que yo lo haga, sí. creo que en la oportunidad en que lo hice en TN es porque eh, me lo han pedido algunos eh, extraordinarios compañeros y profesionales como ah, Wilson Castro, por claro, ejemplo, claro. o como Andrés Repeto, que ahora bueno, ya no está con nosotros, está desarrollando su propio emprendimiento, claro. eh, sí en alguna, o Santo, eh, santo con su programa Otro Tema, uh -huh. en algunas oportunidades lo he hecho así un poco a pedido de ellos y con la anuencia, por supuesto, de, de, la, de la dirección de noticias del canal. Eh, es una etapa que yo ya había dejado Pero yo tengo cada historia como locutor comercial Que vos ni te la imaginarías Por favor, te pido, eh, alguna eh, Alguna, mira, ¿alguna, vos te dale? acordás No sé el, el, el, el, el, Vos te acordás Radio Antártida Radio Antártida, de nombre Porque yo ya eh, en esa época Recién incursionaba Y, y si había 1110 era, no es, es lo que hoy es el dial que hoy ocupa 1190, lo que hoy ocupa Radio América 1190, Radio América, Radio América Este... Está. Bueno, en aquel entonces, Radio... ¿Me estás dejando quedar en Orsay con la edad, Carlos? No, oh. <risa> no, no, no, el no, yo... El yo lo digo al aire siempre, le... mis oyentes saben que tengo 44 años. No, está bien, yo tengo <risa> 53, estamos, estamos jugando sí, un poco con sí. eso. Vamos jugando, sí. Este, te decía, Radio Antártida, bueno, yo hice, escucha esto, eh, una suplencia de madrugada como locutor comercial y presentador de programas de chamamé. <risa> ah, bueno. <risa> Estuvo buena esa, ¿no? Sí En Radio la... Rivadavia Este Y en Radio El Mundo La vieja Radio El Mundo Cuando sí. ocupaba el edificio Que hoy ocupa Radio Nacional sí. Este También hice Hice locución comercial Y presentación de programas de tango En la madrugada Qué bueno Pero la disfrutabas este... Decime la verdad ¿Qué? Lo disfrutabas la, Muchísimo Claro Muchísimo Además vos sabés Y vos De esto, me lo vas a afirmar ciento ciento porque ver, trabajamos juntos en sí, todos los horarios en Radio sí, Continental. Sí, es cierto. Y entonces el tipo que no escuchaba tango en la madrugada de Radio Continental estaba frito. <risa> estaba frito. Porque los grandes los grandes maestros que tuvimos allí sí. este, escuchaban... Eh, Este, tango toda la noche Y pasaban de programa de tango en programa de tango empezaron con Rivadavia, seguían con el mundo sí, sí. Y no paraban hasta que llegaba el último minuto del tango Hasta que nos íbamos a desayunar ahí al los boliches de la esquina de, de Avenida de Mayo y Piedras Antes de salir al noticiero de la mañana Exactamente El que, el que eh, antecedía a la salida de Magdalena Así que este, o escuchabas tango o no lo tango, Y la verdad es que ahí aprendí a escuchar cosas maravillosas El uh -huh. tango tiene unas poesías y unas músicas que son deliciosas Eh, José, ¿te acordás también eh, te acordás de, de Bacari? Por supuesto, un profesional de la hostia, como solíamos decir cuando de vivíamos hostia. en España. Bueno, era, era a la hora de, de, de escuchar FM también era uno de mis... Bueno, yo lo tenía que poner, ¿no? Pero pero yo la verdad que me, me apasionaba, eh, me, me fascinaba escucharlo a Bacari, que ya no está, también es un, una gloria de la locución. ¿Quiénes fueron, eh, para decirlo de alguna manera... Eh, la gente que a vos te, te gustaba o te inspiraba como locutor y decir este es, no te digo mi ídolo pero este esta persona yo la admiro me gusta eh, me gusta su trayectoria me gusta cómo trabaja quién te gusta de toda esta gente bueno, mira este los grandes maestros que nos formaron a nosotros no, no. Que, que bueno está sin duda alguna el primero el mal legendario el que te daban ganas de escucharlo siempre y que y que uno estaba, era chico y compartía la radio con, con, con la vieja o con el viejo, A ver. Este, este era Cacho Fontana. Cacho Fontana. Cacho Fontana, que era era y es un monstruo, uh -huh. este fue el tipo que invertía inventó una forma de expresión en radio completamente distinta de una vocalización pocas veces vista claro. ya no vamos solamente a lo que era su figura a lo que era su imagen de una vocalización pocas uh -huh. veces vista uh -huh. este por supuesto con el año con los años este se fue superando y se fue mejorando todo un estilo toda una forma pero aquella vieja radio rivadavia la verdad es que era fenomenal eh, con otros estilos completamente diferentes este antonio carrizo este blarea mismo este Alejandro Mancini en su época de, de, de locutor, cuando todavía no había no había entrado en esos programas mucho más periodísticos, muy irónicos y con gran finura, y con gran fineza que tenía este a la tarde, este, el mismísimo Jorge Vacari, como vos decías, eh, Juan Alberto Badía con su estilo, con su forma, uh -huh. este la verdad es que hemos tenido hemos tenido tipos en los que inspirarnos, ¿eh? Uh -huh. Este Realmente tipos en los que inspirarnos Gente muy importante Y seguramente me estoy olvidando de tremendos nombres este, En los que uno siempre siempre se fijó La verdad es que hemos tenido camadas profesionales De una enorme energía Carlos Que creo que fueron muy inspiradoras para nosotros Sí, bien, bueno, eh, te contaba eh, Nosotros estamos con la sede de la radio La base de la radio en Saladillo Pero bueno, se escucha en Roque Pérez En General Alvear, en 25 de Mayo En... Este, bueno, y en todas las localidades del interior ya empezaron a llegar mensajes para vos. A ver. A ver. <ríe> bueno, ahí tenemos eh, un, un televidente tuyo, el PEP, el Vasco de, de General Alvear, que tiene una bicicletería ya en General Alvear, dice aguante el PEP, es televidente tuyo a full. Qué grande el Vasco. Ahí tenemos al Vasco, al vasco de, de General Alvear. Mercedes, que está en 25 de mayo, dice que me, que me mande un besote el bombón de la trasnoche. Ah, bueno, bueno. Hay generosidades que son ilimitadas, por lo cual no le voy a mandar un besote a Mercedes, le voy a mandar dos besotes, la verdad es que este, es Porque, oh, una generosidad ilimitada, así que le mando un besote y un abrazo. Eh, hoy cumple, hoy cumple ay me, me corrige de Roque Pérez, Mercedes de Roque Pérez, es que hoy cumple años precisamente, y feliz día para vos también manda. Bueno, van llegando los mensajes para vos también, eh, para la gente que recién se engancha, estamos hablando, estamos charlando con José Antonio Gil Vidal, que todos los días nos acompaña a través de la pantalla de Canal 13 y, bueno, y ¿qué, qué, ¿qué lo caracteriza, José Antonio? Aparte de la frase, el pronóstico, ya lo caracteriza esta música. Esta es la música que lo caracteriza cuando se presenta. José, contame un poquitito, ¿cómo fue el cambio de irte a la, a, de la radio con una dinámica particular como la que tenía la radio en aquella época y a irte a la tele hoy, pues yo veo que va en quinta a fondo en síntesis a la noche. Sí. Y no es fácil eso en tele. Claro. Um, la verdad es que el cambio fue bravo. Uh -huh. En eso debo agradecer a la generosidad de Carlos Delía y en aquel entonces a Ricardo Pipino que estaban a cargo, está a cargo Carlos todavía de la gerencia de noticias y uh -huh. y de Ricardo que fue un poco el que el que me llevó con la anuencia de Carlos allí que tuvieron toda la generosidad del mundo para aguantar a un tipo que era un robot en <ríe> la cámara, porque venía con todos los tics de la radio, con todos los tics personales de, de, una, de prácticas deportivas, por ejemplo, no. este, y que no jamás yo pensé que podía llegar a trabajar en televisión, y que, la verdad, fueron años y años y años de trabajar para tratar de pulir. Algunas de ellas nunca conseguí pulirlas, quiero reconocerlo A ver, a ver, alguna justamente. que no, no nos damos cuenta. A ver, los que estamos mirando tele, cuando te estamos mirando hoy, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué vamos a encontrar? Y vas a encontrar cierta estructuralidad todavía que viene de cierta formalidad que uno tiene, que no claro. le permite ese descontracte que de repente claro. tienen compañeros como Sergio Lapegüe, ¿no? Sergio ah, tiene una naturalidad y sí. una descontractura que que de repente es, le sale tan naturalmente que, que en él es habitual yo eh, por formación este, y, y vos lo sabés porque hemos compartido muchas horas juntos sí, claro. eh, vengo de otra formación vengo de, de, de otro rigor, eh, y no pasa solamente por el rigor periodístico, que Sergio si no tuviera rigor periodístico no puede estar trabajando no podría estar trabajando donde está, pero él sí, le sale bueno. naturalmente, a mí no, Esa, ese descontracte que a lo mejor uno se pone, así como decís, sale uno a quinta fondo, bueno, en quinta fondo viene trabajando en la previa, en quinta fondo viene antes en TN y también en Telenoche, y, y, y siempre con una concentración máxima, y sobre mm. todo, Carlos, porque yo siempre digo lo mismo de síntesis, La característica propia de síntesis es la conceptualidad. A ver, si vos es ahora hora eh, no brindás una actualización dinámica, por eso un poquitito lo de la quinta fondo, uh -huh. pero además que se entienda, es decir, si vos no pones un título, una bajada, para que la noticia lo diga todo, en los segundos que tenemos para hacerlo, porque hay varias cosas que la gente le queremos dar a conocer antes que se vaya a descansar, eh, si vos no acertás en eso, que es muy puntual, muy medido, muy crucial... Este, la verdad es que le podés provocar un caos informativo a la gente importante. Entonces, para tener la seguridad de lo que es un título y una bajada, tenés que tener concepto, conocer a fondo la noticia. Semejante grado de concentración y semejante grado de desarrollo hace que lo que uno, que es habitualmente a lo mejor severo, duro, este se vuelva más. Y además tiene que concentrarse para meterlo en la dinámica que requiere eh, y y podría hacerlo con eficiencia. Uh -huh. La verdad es que por ahí a lo mejor viene todavía cierto grado cierto grado de dureza que quiera, pero yo te puedo asegurar que cuando empecé en el 93 en el canal sí. este la verdad es que no, no podía dar vuelta al cuello, estaba contrarrígido delante claro. de la cámara. Claro, pero te lo permití eh, o sea, te lo permitiría la dirección de noticias de Canal 13 o sea, ser más descontracturado o ya es el estilo del programa. Supongo que hay una frase de Carlos Delia que siempre me repite eh, y que dice, "Yo quiero que seas vos." Claro no quiero que seas vos, claro. este, una, vez, una vez conocido el, el, el, la forma de trabajar, la seguridad, eh, la responsabilidad de trabajar, él permite que las personas sean ellas mismas, Es lo mejor que le, que le puede pasar, uh -huh. entonces si, si de repente yo encontrara ante una situación determinada que tal vez en un reportaje determinado, uno pudiera ser un poco más descontractivo descontracteo algo por el estilo, sí sí no no, no, no tenemos pautas <coughs> este, que digan no te muevas de esto porque <coughs> evidentemente uno ha sido llamado por una característica sí entonces claro. bueno, uno es un poco así también, pero no no hay nada que nos... la verdad es que trabajamos muy cómodos, no hay nada que nos impida hacer nada. Bueno, siguen llegando los mensajes para vos, Carlos, de sí, que lo veo siempre y que lo admiro mucho. Un saludo Adriana de Saladillo. Adriana, un saludo muy grande y gracias por la generosidad. Bueno, y tenemos, eh, la radio tiene un departamento comercial que son cholulos tuyos. Así que acaba de mandar un mensaje al celular, dicen feliz día, somos seguidores de José... Besos, los promotores de publicidad de la radio. Qué grande, un abrazo muy, muy grande para todos. <risa> bueno, ahí está. Eh, José, ¿y qué, qué te gustaría, cómo te ves en el futuro como locutor? ¿Siguiendo eh, en la línea de la del de noticiero de la tele? ¿O alguna vez se te ocurrió, por ejemplo, hacer algún programa como conductor? Bueno, vos sabés que en, en eso... Yo tengo bastantes proyectos al respecto, porque Ajá. los años van pasando y siempre uno se pregunta que, cómo seguirá esto, ¿no? Exacto. Y, eh, sí, ciertamente hay dos líneas completamente opuestas y diferentes, eh, programas que, que pueden <risa> bueno. ser para la primera mañana y programas que pueden ser para la noche, que, que, que, que me parecen interesantes. Un poco resumiendo... ...resumiendo todo lo que uno lleva aprendido... ...tanto en la Argentina como en España... ...como en Inglaterra, los lugares que me... ...o como en sí. Uruguay, los lugares donde me uh -huh. tocó trabajar... ...en donde he aprendido de, de grandes profesionales... ...de buenas ideas... Eh, ...algunas aplicadas, otras no aplicadas en la Argentina... algunos con el toque propio... ...otras con el toque argentino... ...ciertamente me gustaría estar en un lugar... ...mucho más tranquilo que la ciudad de Buenos Aires... ...como ah. dice Sabina en una canción de él sobre Madrid... este ...invivible pero insustituible... ...de sí, eh. Buenos Aires es algo así... ...invivible pero insustituible... Este para poder aplicar con con mucho concepto y con más claridad y con más tranquilidad también fuera de la vorágine me claro. pasó algo muy curioso este hace unos años una persona que yo amo profundamente y que respeto como nadie que es este mi suegro Eh, lamentablemente fallecido en el año 2003, eh, era oriundo de Carmen de Patagones, y, y con mi esposa yo me fui a conocer ese lugar que había que había generado un tipo tan maravilloso como ese. Y la verdad es que me enamoré del lugar. Entonces dije, algún día en la vida... Me gustaría retirarme para aquí, no sé si para vivir todo el año, pero sí para vivir buena parte del año. este sí. Para aplicar cosas distintas allí también profesionalmente. Como, dije, como digo, Carmen, de Patagón patagones tantos lugares maravillosos que puede haber en, en todos lados, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Convertirlo medio así, como dijo la Presidenta, en tu lugar en el mundo. Sí, algo, algo <risa> parecido, ¿no? Hay, hay algunos lugares, un par de lugares particularmente que, que uno podría adoptar tranquilamente como sí. lugares. Exactamente. Pero, ¿para radio o para tele, José? Para Para la radio, a vos te gusta la radio, sí, ¿no? Y, vos, y somos bichos de radio. Somos bichos de radio. Nacimos ahí, nos formamos ahí, y seguramente terminaremos <risa> este, nuestras carreras cuando el destino lo diga en, en esos lugares. este La verdad es que la tele ha sido muy generosa conmigo, muy generosa. Este, yo no tengo absolutamente nada para decir, este, pero la tele tiene tiempos también, tiempos físicos también. Eh, y, y la radio... La radio permite tiene tiene otras otras características que te permite todavía dejar más mensajes en, en más largo en el tiempo, ¿no? Claro, exacto. José, eh, bueno, nosotros hemos hemos tenido este gente que estudia locución y hay gente que estudia locución en la zona y gente que está queriendo meterse en este tema de la locución. Después te voy a hacer otra pregunta, un par de preguntas sobre este tema, pero Eh, a veces cuando le decimos a los chicos pues yo también he, he, he tirado Algún consejo por allí En algún grupo que se ha juntado Y les he tirado algunas puntas eh, ¿vos, ¿Vos cómo ves el tema De eh, que te enseñen La respiración eh, Los ejercicios Del tema de la locución ¿Sirven esos a la hora después este De hacer el trabajo La respiración diafragmática Estamos muy infinitos ahí Pero Hay muchos chicos en este momento escuchándote y por ahí escuchar otra voz sobre el tema, lo muy específico de la elecución. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso? Las cosas que nos enseñaron cuando estábamos en el ICER sobre el tema de la respiración, la concentración, todo eso, ¿sirvió? Fundamental, uh -huh. básico. Uh -huh. eh, solamente quien se encuentra ante determinadas situaciones que le obligan a hablar, y hablar, y a dar información, y a concentrarse, en este caso digo información porque, bueno, es el, el palo que nos toca, pero claro. eh, sabe lo que vale la respiración. Uh -huh. la, para, para ver si lo ponemos claro, en términos muy claros, eh, Carlos... Sí. Este, La respiración correcta, diafragmática, como dijiste, uh -huh. en la concentración en ese fenómeno de la respiración, tal como nos lo enseñaron, puede ser la diferencia entre terminar el día disfónico uh -huh. o con la voz entera para trabajar al día siguiente. Seguro. No, la pregunta mía iba precisamente porque vos empezás a trabajar temprano en el día para lo que es la, la finalización del día tuyo. Estás, ¿cuánto? ¿10, 12 horas en es el difícil. canal? Difícil que ya dentro de un rato ya me largo a hacer otras cosas que tengo que hacer previamente y ya ahí me voy para el canal. Claro, bueno, vos estás allí trabajando todo el día y uno te escucha a la tarde en TN y después te escucha en síntesis y la performance es exacta. O sea, yo digo... Eh, y, a, y encima tenés una manera de hablar tan rápida que eso no se podría sostener en el tiempo sin una buena este respiración, ¿no? Me Absolutamente. A ya, Carlos, a tal punto yo me baso en eso... Sí. Eh, a ver... Yo, Una de las, de las bendiciones que me dio la vida es poder practicar el deporte desde muy chico. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, eso me ha dado un hándicap. Claro. Y, y, y en buena parte de mi vida he practicado artes marciales. Eh, la respiración ahí... ...es parte de la concentración misma... Claro. ...eso no ha hecho más que potenciar... ...todos los atributos que nos enseñaron... ...los maestros... Eh, ...en donde nosotros pudimos tener la oportunidad... ...de desarrollar el aprendizaje... Uh -huh. eh, ...yo creo que sin esa potenciación... ...sin esa... ...sin esa respiración tan concentrada... Además, hay cosas que la gente no sabe, pero por ejemplo, los, el estudio de TN, del de Telenoche y el de Síntesis quedan en lugares distintos, que hay que transitar para hacerlo rápidamente por escalera. ¿Vos sabés lo que se, lo que es subir dos o tres pisos por la escalera claro. corriendo a veces por, por una urgencia de un claro. flash? ...o de algo y llegar a sentarte que se te prenda la cámara... ...sin las técnicas que los maestros nos enseñaron... ...y que hoy todavía se enseñan... ...y que le digo a esos jóvenes que te consultaron a vos... ...y que sí. seguramente quieren desarrollar esta profesión... Uh -huh. ...apasionante y demás... ...sin esas técnicas no se aguanta... ¿eh? Uh -huh. ...te puedo uh -huh. asegurar que no se aguanta... ...más con los ritmos que tiene la profesión hoy día. Uh -huh. eh, José, ¿y qué, ¿algún consejito?... ...porque viste que han cambiado los tiempos... ¿no? ...y los medios... ...en una época cuando, bueno, cuando estábamos nosotros... ...cuando empezaste vos, cuando empecé yo eran una cosa. Hoy para para trabajar hay muchos más lugares, hay muchas más posibilidades a pesar de la crisis que está complicado por ese tema, pero digo, ¿vale la pena meterse en esto? Vale la pena. Claro que vale la pena, como decía la perra la pucha que vale la pena estar vivo, la sí, pucha señor. La pucha que vale la pena, la estar... vale la pena de dedicarse a esto, vale la pena es apasionante. Y además, este como bien decís, nosotros empezamos en otra época uh -huh. con buenos maestros, uh -huh. con con una disciplina que se nos inculcaba para poder trabajar, con una vocación por la lectura, por, una, por la vocación por aprender, el estar informado, nadie que leyera menos de, de tres o cuatro diarios en ese momento podía darse el lujo de, de trabajar, con un rigor en la dinámica, eh, con una vocación por la prolijidad en la puesta al aire y demás, y así salimos. Eh, yo creo que esos son valores que son permanentes. Más allá que el desafío es otro. El desafío, Carlos, hoy, bien lo sabes, es este, la capacitación. Vivimos en un mundo completamente diferente. Vivimos en un mundo eh, en donde los, los medios están manejados prácticamente por buena parte de computadoras. Y los hombres son los que tienen que darle la forma a eso. Y los hombres somos los profesionales, los que tenemos que aprovechar todas las bendiciones técnicas que tenemos como para llevar mejor nuestro mensaje a la gente, que es lo único que importa. La gente uh -huh. es lo único que importa. Uh -huh. Entonces... Este, la verdad es que el, el consejo, lo que yo le diría a un pibe que viene a preguntarme hoy es si sí, vale la pena, metete con todo, ojo, uh -huh. esto no es un chiste, es uh -huh. mucho trabajo uh -huh. no no es que dejas de estudiar medicina, ingeniería, abogacía y bueno, vas a una cosa más light, en donde a lo mejor podés tener la oportunidad de, de, de tener una gran pegada y ser una figura, no, no, no hoy vas a tener de, vas a tener la oportunidad de pertenecer, porque como bien decís hay más medios De ...pertenecer a lo más importante que tiene esta profesión... ...que son grupos de trabajo, Ajá. grupos de trabajo. Los Ajá. grandes nombres propios están este pasando a la historia... Eh, y, ...y lo que quedan son los grupos de trabajo que se han fortalecido... ...con unas camadas extraordinarias que vienen atrás nuestro... ...y que tienen que aprender de, de lo que fueron nuestros maestros... ...por ejemplo, en cuanto al rigor, a la profesionalidad... ...el pulirse, el buscar, el leer el y además la gran ventaja que tienen, esa facilidad que tienen ellos de interactuar con los medios tecnológicos, con la gente Claro, como cuando cuando te referís a grupos de trabajo ¿qué, ¿exactamente qué es eso? Son grupos de trabajo en donde las tareas están perfectamente divididas y uh -huh. uno y uno sabe que está articulado con el otro inmediatamente y no es solamente lo que sabe uno, sino que lo comunica al otro y la forma de trabajar en donde está todo perfectamente hilvanado y articulado, claro. yo vi esa forma de trabajar mucho en la incipiente radio continental de la época, pero lo va de definitivamente cuando estaba en la BBC de Londres claro. y equipos muy ordenados para trabajar en donde todos dependen uno del otro y el resultado final, el que lo pone al aire bueno, este está bien, sí, es el que sale pero eso sale después de una selección claro. muy rigurosa y en donde nadie es menos que el otro, todos trabajan a la par, son, los equipos de trabajo son realmente mm. lo mejor que me ha pasado en la vida claro o sea la gente conoce al que lo dice Exactamente, pero los equipos de claro, trabajo que están atrás son claro. mucho más importantes que el que lo dice. ¿Así trabajan también en, en, en, en, en, en el Canal 13 y en TN? Absolutamente, definitivamente. Definitivamente esa es la forma de trabajar. Claro. Y tenés que ver a, a, a personalidades del periodismo como Salto Biasati, sí. María Laura Saltillán, sí. Luis Sotero, personas que llevan en estos muchísimos años y que son de una eficacia tremenda y son de un gran conocimiento para la gente, Pero pero pulir eh, con su equipo de trabajo cada detalle, cada coma. Pero lo digo, María, por ejemplo. Sí. María es obsesiva de la corrección en la expresión para que el mensaje se entienda, para que la información se entienda. Uh -huh. María es de una prolijidad y una concentración para trabajar extraordinaria. Y tenés que verla hasta el último minuto antes de salir con el noticiero al aire, puliendo textos con sus equipos de trabajo. Esa es la forma de que se trabaja en, en, en los noticieros de Canal 13. ¿Cuándo? cuando arranca en el día el noticiero? Sale, bueno, a las 8, ¿no? Tipo 8 de la noche o un poquito más temprano, eh, Telenoche. El telenoche está saliendo a las 8 en punto. A las 8 en punto. ¿A qué hora arrancan armando eh, Telenoche? Bueno, Telenoche se empieza a armar... La gente, si supiera la cantidad de las... De trabajo que tiene mm. encima la gente que arma telenoche, yo te puedo asegurar que a esta hora que estamos hablando nosotros y saliendo al aire en esta, en esta charla, este, ya hay gente que hace mínimo dos horas está trabajando para telenoche. Están editando qué, están todo. En la, están en la previa están viendo cuáles son las cuestiones que, son, que van marcando mm -hmm. la pauta del día cuáles son las cuestiones estructurales que quedaron pendientes, cuáles son las cuestiones que tienen que seguir desarrollando en capítulos cuáles, la verdad es que es un despliegue de trabajo de mucha gente y ya desde muy temprano que es realmente importante ¿Quién elige la historia del día? La historia del día se elige con los jefes de redacción eh, y por supuesto consultanciados en el consulta previo con el gerente de noticias. Claro, vos opinás también ahí. Eh, nosotros tenemos equipos de trabajo en donde todos este, somos fuentes de consulta, claro. Claro, son fuentes de consulta. ¿Y cuál es el concepto de la historia del día? El concepto de la historia del día es no solamente aquello que es título de diario, sino además que puede ser importante para la gente. Ese es el concepto básico de la historia del uh -huh, día. Ahí está. José, bueno, queremos, sé que estás estás este eh, a contrarreloj Así que quería eh, agradecerte mucho Ya hace 34 minutos que estamos charlando Parece que empecé hace a, hace un minuto Está te, bueno, está bueno, te, lo, lo estoy disfrutando Te lo digo eh, Y bueno, te quieren mandar muchos saludos Toda la gente de acá, Patricia de Saladillo Te manda un saludo enorme Bueno, toda la gente que está escuchando la radio Que te manda un saludo enorme Te ven la mayoría después de, de mirar a Marcelo Este así que yo particularmente quiero agradecerte que te hagas un estos minutitos para charlar con nosotros y festejar juntos este día del locutor que es tan especial porque por ahí en eh, la gente que está en capital los locutores que están en capital se diluye un poco el día del locutor, pero nosotros que lo está, vivimos acá en el interior lo vivimos como un día de real fiesta a full tortas nos han traído. Y claro, bueno, para... bien, hay que cuidar. Estos son los días en los que hay que cuidarse un poco, ¿no? En los que hay que cuidarse. Bueno, estamos con tortas, vienen con regalitos. La verdad que la pasamos muy bien y queríamos compartir eso con vos y recordar también un poquito viejas épocas de momentos pasados este en Radio Continental. Así que agradecerte muchísimo y, por supuesto, lo que le quieras decir a la gente, porque como es una charla así descontracturada, lo que se te ocurra, lo que tengas ganas de contarle a la gente de la zona, Bueno. Eh, eh, en, la, en la despedida A ver, primero voy a ir por partes sí. Primero la, eh, a Patricia, gracias por la generosidad Un abrazo y un beso muy muy grande uh -huh. eh, a, a toda la gente de la región eh, Quiero contarles cómo conocí Saladillo Yo estuve una sola vez en Saladillo A ver, a ver este, la, la verdad es que es una ciudad este, increíble Preciosa Con una gente increíble Generosa, educada, amable La verdad es que me encontré encantado Me sorprendí por el hermoso teatro Que tienen allí frente a la plaza Ah, sí, el teatro de la Sociedad Española Un teatro, pero extraordinario Que ya quisiéramos tener muchos este, en los, eh, Por ejemplo, en barrios importantes De la ciudad de Buenos Aires No se encuentra un teatro como ese Y yo fui siguiendo allí al, al hijo de un prestigioso este cardiólogo, que uh -huh. es el doctor Batistón, uh -huh. este Luciano, que toca la guitarra como los dioses. Y él tenía, un, en aquel entonces, pertenecía a un grupo clon, eh, no es clon exactamente, sino recreadores de los Beatles, ah, sí. que se llamaban las, se llamaban las Bestias. Uh -huh. este, un grupo que fue ganador de torneo para ir a Liverpool, este, la verdad es que unos músicos extraordinarios. Bueno, ese día nosotros con, con mi esposa este y, y el matrimonio del doctor Batistón, nos fuimos siguiendo a Luciano en esa actuación. Y conocí una ciudad que la verdad no esperaba, este lindísima, me acuerdo que hacía mucho frío. Una ciudad muy dinámica, con una generosidad de la gente enorme. La verdad que tengo muchas ganas de volver. No perderé la oportunidad de volver por allí y pasar a visitarte. este Y lo que le quiero decir a la gente, básicamente, Carlos, es gracias. Porque... Eh... La verdad es que la gente ha sido sumamente generosa para atender el mensaje que lo más honestamente posible uno trata de dejar cuando se pone a trabajar en algo que es de tanta responsabilidad precisamente para con ellos, todo está hecho para la, para la gente, para su información este, está hecho con esfuerzo, con cariño, con afecto y la gente lo recibe de esa manera la gente interpreta lo que nosotros hacemos, estará más de acuerdo a veces o menos de acuerdo pero la gente es muy generosa y la verdad es que la gente y la vida conmigo han sido muy generosas y a vos Carlos, este, te recuerdo de toda la vida de trabajo, de toda la vida profesional Quiero mandarte un abrazo muy, muy grande y también agradecerte por permitirme tomar eh, estos minutos de, de contacto en este día de, del locutor. Feliz día para vos, feliz día para todos Qué los gracias. profesionales de la locución que trabajan contigo y, y gracias por la generosidad de estos minutos. Muchísimas gracias, José. Bueno, acá tengo al jefe, el autodenominado jefe de, de festejos de la radio. Me dice, decirle que venga, que lo esperamos con un asado. En algún momento te puedo asegurar. <risas> a mí me ofrecés asado y me voy Vení. a la mina cuando te vas a Te venís y te esperamos con un asado. Acá lo tenemos al autodenominado mejor asador del mundo, que lo tenemos en la radio, por suerte. ¿Qué dice? Ven, que venga, que lo esperamos con un asado. Seguramente será la, el, el mejor asador del mundo, eso no le cabe ninguna duda. Mandale un gran abrazo, decirle que le tomo el convite. Pero y bueno, en algún momento me paso por ahí, estamos estamos juntándonos para disfrutar unos minutos. Te esperamos, un abrazo grande. Un saludo muy cordial para todos. Hasta luego. Chau, chau. La palabra de José Antonio Gil Vidal, un placer tenerlo aquí. Claro. Por supuesto, un placer tenerlo José aquí en la mañana de la 106 en vivo festejando este Día del Locutor. Y nosotros que seguimos con música, ¿te parece? Bien arriba para festejar el Día del Locutor. Nos quedamos con Laura Branigan en la mañana de la 106 y este dance. Dale.